producción sí. vos pedís, lo tenés, es así sí, porque no como en otros eh, bueno, ayer tirábamos algo en, en Twitter a la noche, lo repito que, eh, con respecto a lo de Martín Leiva y de la mañana, porque habíamos escuchado algún rumor, ¿no? y hoy de la mañana esta en etapa rumores si se quiere, hoy de la mañana cuando vimos el hielo de la capital, un poquito confirmábamos los que nos había llegado anoche acerca de que no había arreglado todavía Martín Leyva con Peñarol además con Claudio se puede hablar de muchas cosas no solamente de Martín Leyva Eh Tienen, junto con Rafael, y tienen gran parte del mercado, y los jugadores más buscados por todos, porque te podría nombrar a Guaita, te podría nombrar a Slider, te podría nombrar a Mata, te podría decir Walter Germán, Facundo Campasso. No, un montón. Eh, ¿Cómo sí, te va? Ahí, Buen día. Se cortó, se acaba de cortar. Ahí está melissa llamando nuevamente. Bueno. Te avisa en cuanto esté al aire. Este, claro, porque contábamos este culebrón de... Martí Leyva en Peñalol de Mar del Plata y también le vamos a preguntar un poco eh, si bien lo tuvimos a Sergio Hernández qué pasa con, con Facundo Campasso? este bueno, con lo del propio Sergio eh, con el mercado en general, ¿no? Que, exactamente ver, cómo se está moviendo, de acuerdo, con todas las novedades va a haber 18 equipos en lugar de 16 ah, todo sí, eso sí afecta no en algo al, al mercado bueno, estamos conectados ya con Claudio ¿eh? bueno, Claudio, buen día, ¿cómo te va? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan, ¿qué decís? bueno, que tal cómo le va? ¿Ta, ta se me Estoy en el coche a Paso de Hombre por la General Paz. voy, ah, eh, me voy a juntar con amigos en el barrio de Italia Uruguaya, pero llegar si si salgo del paso de los de, de, del paso. Sí, vas a vas a poder salir, vas a poder salir. Eh, bueno, ¿cómo está la situación de Martín Leiva? Parecía que estaba todo encaminado para Peñarol de Mar del Plata y, y cómo está hoy? Eh, mira yo me desayuné también con esta noticia, para mí estaba cerrado, de hecho a mí me han consultado y yo he dicho que para mí estaba cerrado, lo único que me pasaba era, desde mi punto de vista, unanimidad, que era un, una, en el tema del alquiler de su departamento, de su casa, pero aparte de las declaraciones de Roble, bueno, considero ya que estamos de nuevo en el mercado. Cuando decís estar en el mercado, ¿quiere decir que escuchás o, o le vas a dar prioridad, por ejemplo a una oferta que le puede llegar de regatas a Martín Leiva? Sí, totalmente. Si, si el presidente del club, que para mí estaba cerrado, dice que no, que, que está muy difícil, me dijeron. Yo no lo leí, ¿eh? Que está muy difícil. Bueno, estará muy difícil y iremos a al mercado. Y así como yo fui muy respetuoso y le manifesté a los dos o tres clubes interesados en Martín, que eh, se había tomado la decisión y estaba cerrado en Peñarol, y bueno... Eh, los utilizaré, entre comillas, a ustedes, que bueno, si el presidente dice que no, no está cerrado, para en el mercado. O a sea, todo eh, esto Martín no sabe nada, porque Martín está en, en el, afuera, en el exterior. Pero, sí, claro, pero bueno, lo, lo tomo con tranquilidad. Eh. Si, si el presidente no, no lo quiere cerrar, no lo, no lo cerrará y, y estaremos de nuevo en el mercado. Eh, ¿Y cómo cómo puede suceder este tipo de cuestiones que, estando el jugador prácticamente cerrado después no esté cerrado eh, no sé yo me manejo de una manera en la cual siempre me ha ido bien y cuando yo cerré algo de palabra con Alfredo Miño eh, y estaba bien y ya te digo el, el detalle que quedaba era un detalle a resolver cuando llegara a Leiva y era eh, tirame un, un, un centímetro para que yo un acá y listo Ahora, tal vez yo lo que yo vea como unanimidad para el, el presidente para la gente de Peñarol sea una cosa muy importante y no se pueda cerrar, y bueno, entonces estamos en el mercado. Cuando vos no cerrás a un jugador, el que vos, con, yo por ejemplo, consideraba estaba cerrado, bueno, volverá a estar el mercado, eh, y, y iremos a donde podamos, y escucharemos las ofertas que sean necesarias. No, no lo digo con ninguna eh, mala intención, ni, ni, ni, ni para poder, provocar un conflicto, pero si el presidente sale a decir que no está cerrado no estará cerrado Sí, eso fue lo que expresó por lo menos fue lo que estaba este escrito en el diario La Capital que si Diego tiene la compu ahí enfrente, si no sí. la parte de deportes, ahí más o menos expresa que, que, es más inclusive creo que por lo que dice el periodista que escribió la nota eh, que supongo que habrá sido Sebastián Arana eh, no lo sé, no, pero supongo que fue Sebastián Arana eh, dice que inclusive viene a esperar hoy y no mucho más que eso. no sé Latenés, Textual, más? sí, sí. No, no figura quien, quien la firma. Y dice, creo que definimos esta cu es esta cuestión por sí o por no. Peñarol no espera más, aseguró el presidente. Ahí está. Eso, eso tactual. Lo que Era, Peñarol... Yo no, no pude hablar con el presidente, no me, no me contestó el llamado pero no, no por nada. Me, yo hablé con un dirigente de Peñarol, Alejandro Moedos, porque Alfredo Miño creo que está en una reunión de categoría, sí, eh, claro. de la categoría A, que estarán encerrados ahí en la ADC, eh, y hablé con Alejandro Mueva le manifesté, bueno, que a partir de lo que me lo que decía el presidente, consideraba que, que está en el mercado, qué sé yo, no, no, pero no, no, ni me horroriza, ni me problematiza, ni nada. Puede sorprenderme un poquito, pero nada más que eso, no me hago mucho problema. Bueno, eh, damos vuelta a la página eh, Facundo Campasso ¿Cuál es la situación de Facundo? Recién hablamos con Sergio Hernández eh, Sergio no O sea, no, hoy salió también eh, En varias webs de España Un cable de EFE Donde aseguraban que Hernández ya era el técnico del Cajasol Y que Facundo Campasso iba a jugar en ese club también este, Quedando todavía Para finalizar la negociación Eh, de la venta de la, de la franquicia de, de Sevilla y, y pero los daban a los dos como como un hecho que estaban ahí, Hernández me dijo que no que, salvo que, que, que vos tengas otra cuestión o vos o Rafael y otra cuestión o, eh, o, o otra versión que todavía no hay nada firme no Yo escuché la nota de Sergio y te puedo hacer entre lo que dijo Sergio y yo una pequeña síntesis eh, obviamente gracias a Dios, hay un interés de Cajasol por, por Sergio, el día eh, miércoles o jueves de la semana pasada me lo manifestaron a mí y yo lo primero que pedí fue que una conversación entre el director deportivo de, del Cajasol, de, del futuro Cajasol que es José Luis Galilea para que tuviera una, una charla con Sergio, la tuvieron eh, hablando de, muy por encima pero del proyecto deportivo y ahora nosotros también estamos a la espera de de esta resolución del, del consejo de corte que creo que que van a hacer van a aceptarlo lo de la, lo de la compra de casasol y después seguiremos hablando pero de ninguna manera hay nada concreto y como dijo sergio la verdad pero sí que hay un interés de parte del club casasol de contratarlo a Sergio después habrá que ver si podemos llegar a un acuerdo eso es el tema de sergio como síntesis el tema de campas también me manifestado un interés eh, sobre facundo pero también yo le dije que Facundo lleva un proceso un poco más largo, porque hay que tomar decisiones, es decir, todo el mundo cuando habla de Campasso, o de cualquier jugador de la importancia de Campasso, eh, me acuerdo de lo mismo que ha pasado con, con Luis o con Chapo con todos esos jugadores que tiene que ir a tal lado, tienen que ir a tal otro, cómo lo no va la NBA, cómo no lo ficha el mejor equipo del mundo, cómo esto, cómo lo otro, no es tan fácil. Y además, lo que hay que tener muy en cuenta, que yo lo pongo muy en la balanza, ...y hoy a la tarde quedé con Facu... ...en tener una conversación importante... ...es... ...a ver... ...Facu no tiene dos o tres opciones... ...o cuatro... Eh, ...pero digamos... ...vamos a simplificarla en dos... ...una es... ...empezar por arriba... ...eh... ...vamos a un gran equipo... ...qué sé yo... ...yo... ...creo que... ...todo el Baja Argentino... ...confía en Facu... ...como confío yo también... ...y se va a romper el alma... ...y va a buscar un lugar... ...es el camino más difícil... ...porque te vas a encontrar... ...con mucha competencia... ...en el mismo equipo con montones de situaciones diferentes, con equipos muy competitivos, diferentes a los nuestros, más allá que él está acostumbrado a jugar en un equipo muy importante como Peñarol, pero podría cambiar los montones de cosas, eh, idiosincrasia, idioma incluso, montones Y el otro tema es empezar por un club mucho más accesible, que dé la, eh, la absoluta garantía de que va a ser el base titular, que va a ser el dueño del equipo, entre comillas, Eso implica menos salario. Entonces, hay que poner en la balanza todas las cosas, que es lo que tengo que hacer con Facu. No no nos apura nadie, no nos apura nadie, pero eh, esa es la situación que nosotros tenemos que resolver primero y después seguiremos hablando, tanto con Cajasol, que manifestó el interés la semana pasada, como con algún otro equipo que también estamos en conversaciones. Eh, eh, Maccabi fue uno de los eh, equipos... No, Maccabi Haifa se acercó, pero no es el Tel Aviv, el equipo que nos acercó fue Maccabi Haifa, pero en base a un, un par de, de, de mails que hemos eh, eh, hemos enviado, y nos han enviado, hemos desestimado esa posibilidad. Y aparte de Cajasol, ¿quiénes fueron los otros equipos? Algunos equipos, sí, sí. ¿Pero cuáles algunos? Sí, algunos equipos. y sí, Algunos equipos. Pero no, no mi estoy mintiendo, esta, ¿no? Eh, no estoy inventando nah, nada. No hay hay que ser, equipos que no están interesados en, en, en FACU. Eh, no. El tema es no, la posibilidad... No equipos de la NBA, ¿no? ¿Cómo? No hay equipos de la NBA. Sí, no, hubo, son... dos, hubo dos equipos de la NBA que lo invitaron a un minicamp y nosotros eh, pensamos que no era oportuno hacerlo porque justo había terminado recién la liga, era muy apurada y dijimos que no, pero también sabemos que hay en argentinos, que, que todos sabemos quiénes son, que han sí. hablado maravillas de Facu, que lo conocen a Facundo en la NBA, dos o tres equipos lo tienen eh, conocido, pero la NBA, hasta después del primero de julio, no te puede decir ni buen día. Claro. Eh, ah. Por lamentación, es decir, de, creo que el 26 es el draft, el sí. primero empieza el trabajo de los agentes libres, y bueno, ahí si hubiera algún interés, lo sabremos ahí. Que lo conocen, lo conocen, pero... Digamos, yo sé que todo el mundo, hoy por hoy, para nosotros, no yo como representante, sino como amante del básquetbol, la joyita que tenemos Facundo, pero eh, creo que tenemos que tener todos, incluso eh, uno en el trabajo, y Facundo fundamentalmente, la paciencia para tratar de buscar la mejor opción llegado al momento. Que a veces la mejor opción no significa el mejor equipo. Sí puede coincidir a veces, no siempre sí. coincide. Está bien. Digo, tenés que hacer una aclaración, ¿verdad? Sí, sí, tenía que aclarar porque recién dijimos recién dijimos lo de la declaración de Robles. En la misma nota hablan también sobre Mazzarelli. Y esa declaración espe eh, espe específicamente hablaba sobre Mazzarelli, lo de definirlo hoy. Sí. Sobre lo de Leyva, lo que decía, que se está trabajando, que todavía no pudieron cerrar la negociación, y que faltan detalles contractuales importantes. Quería aclarar eso. ¿Y cuáles pueden ser esos detalles contractuales, Claudio? Insisto, para mí el único detalle importante... Puede ser alguna pequeña diferencia que hay en el alquiler de la casa. Si eso es un detalle importante para Peñarol, está bien. Para mí no lo es, pero para Peñarol puede serlo y lo respeto. Entonces, pues si, bien. si no si el presidente dice que no está cerrado porque es muy importante los detalles, estamos todavía en el mercado. Lo único se me ocurre decir, no no otra cosa, no puedo decirlo. Eh, ¿Qué pasa con Walter Hermann? porque sabemos que manera? tuvo un interés ahí Walter Herman Walter Herman me habló hace muy pocos días un par de días un, un dirigente de un importante club argentino preguntándome si estaba en el mercado le dije que sí más allá que Walter tiene pensado esperar el el, el tema del mundial ahora que está en la preselección a ver si queda en la selección final para a ver si tiene una posibilidad europea pero como yo ya le hablé con Walter le dije a a este dirigente, que si tienen una oferta. Yo utilizo la palabra contundente. ¿Por qué digo contundente? Porque sería una oferta para que Walter pudiera tomar una decisión ahora, que la, la aceptaríamos, y Walter podría tomarla. Está bien. Eh... Marcos Mata, el futuro de Marcos Mata. Marcos tiene una opción a fin de mes el Caja Sevilla, que ya me han manifestado que la quieren tomar, con alguna diferencia en el en el salario que estamos viendo pero además tenemos una oferta de un equipo brasileño eh, de una Liga Brasileña muy importante que bueno tendremos que también sentarnos a hablar con Marcos a ver el camino de, deportivamente tal vez lo ideal sería repetir en España porque el primer año es el más difícil pero debo reconocer que la oferta del, de Brasil es muy buena eh, lo que pasa es que ahí este claro, es como decís vos, deportivamente no es lo mismo jugar en España que en Brasil, ¿no? No, no, eh, lo tengo claro, pero insisto Fabián, eh, también acá hay que equilibrar las cosas. La oferta es excelente de Brasil, eh, excelente, importante, eh, pero ahí también tenemos que poner en la balanza eh, el tema deportivo y qué es lo que tenemos que definir con, con Marcos, ¿no? ¿Se puede saber el equipo de Brasil? De ninguna manera. este Estás muy no, pero te estoy contestando toda la pregunta lo, y, y creo que estoy siendo bastante eh, claro en, en cuáles son los pasos a seguir, lo que si sí no te puedo decir es eh, que tal, que equipo lo quiere o que otro equipo no lo quiere eh, porque está dentro de una negociación y tal vez cuando uno habla de esto no habla solamente de un equipo entonces eh, quiero ser respetuoso, te contesto respetuosamente y con la ah, verdad bien, en todo sí, lo, lo que pasa es que no puedo decirte los, los nombres. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa con Diego Guaita? mira yo quiero estar hablando con Diego. Hay dos o tres clubes en los que estamos conversando. Tampoco me preguntes qué. Y estamos esperando. Creo que Diego ahora se... Eh, Diego es un jugador eh, que me parece va a terminar siendo muy apetecible en el mercado por su envergadura física, por su juego. Eh, porque siguiendo los, los cánones que impuso la... La, la, la nueva diligencia o la diligencia que, que está medianamente pareciera que va a gobernar el válido argentino, es muy difícil conseguir moneda extranjera para los extranjeros eh, y bueno, eso va puede favorecer a dos o tres jugadores en posiciones internas que normalmente en otros eh, en otro estatus capaz que se pensaba más en un en un jugador extranjero ¿Fede Balacchi continúa en estudiante o tiene ofertas de otros equipos? Por ahora, creo que eh, estudiante va a tomar la opción que tiene por Federico. Hubo una buena temporada cuando llegó, ¿no? Los meses que muy fue. buena, muy buena. La verdad que, eh, por la boca de Eduardo Pascual, que es el director de, el manager del equipo, el, eh, y por la boca del director deportivo, José Asensio, me dijeron que fue fundamental la presencia de Federico. Eh, crecieron, viste, Esa que a veces pasa que llega un jugador y crecen los demás... Bueno, sí. eh, sucedió eso y bajo la influencia de, de Fede cosa que me pone muy contento ¿no? Carlos, bueno, muchísimas gracias estamos a la espera de, bueno, de ver cómo cierran eh, el resto de estos jugadores que estamos hablando que yo creo que Martí va a terminar en Peñarol Y yo te, yo creo que estaba, pero bueno eh, yo puedo opinar por mí y en algún punto, por hasta algún punto por Martí eh, pero no puedo o opinar por la boca de, de, de, de otras personas Bueno, bueno, te mandamos un, un saludo a la, enorme, Claudio Bueno, te agradezco, pero entendeme que no no es que me, me hagan distraído ni nada Intento eh, responder de todo, lo que pasa es que hay cosas que si sí uno se tiene que guardar para Cuando sea la cuando la pelota esté picando delante del arco, que después te aviso y la, la empujas Y somos respetuosos de eso, un abrazo enorme Chao, gracias hasta luego. Chao chao. chao, chao. Bueno, Claudio Villanueva. Tenías ahí, eh, tenías la por... lista de nombres y vas sacándole todos. No, no, uno entiende a veces que puede entorpecer un poco la sí, negociación obviamente. con eso. Pero bueno, o... también se puede preguntar, cuando puede te lo dice. Claro, no, no, seguro, seguro. Y a mí me sorprendió mucho, por eso yo tiré anoche en el Twitter, cuando me dijeron que fueron y preguntaron por Fernando Martínez.